Enredando Redando las, las mañanas. mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes De 10 a 12 horas Por radio La Riachueno Zumba la Conectiva Cheva Raca La Colectiva La Rectaguardia la. Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las la la Mañanas la De lunes a viernes De 10 a 12 horas www.rnma.org do ar. 10 y 42 continuamos con enredando las mañanas el programa de radio de la red nacional de medios alternativos aquí desde jujuy desde el populoso barrio alto comedro este me pude bañar Vicky, eh, después de montones de días sin poderme bañar vos sabés que nos dejaron sin agua aquí en alto comero siempre nos dejan sin agua en alto comedro este y también pasó en diferente este barrio de acá de la capital hay una pérdida así que estuvimos montones de días sin agua y leí hace rato una noticia de que Eh, el 60% del agua en Cujuy se pierde por este tipo de problemas como el que había ahora que se rompió uno de los caños y muchos uno cuando viene por Alto Comedero siempre hay este alguna pérdida eh, este, de algún caño, de algún acuaducto, no sé cómo se llamará, pero que pasa por debajo de la tierra y siempre está saliendo agua, así que bueno, ¿no? En realidad son dos cosas, no es una pérdida, sino es la emergencia hídrica, porque estamos en sequía en la provincia de Jujuy, y por otro lado, eh, este conflicto viene hace un montón de tiempo, ya que el, el agua era privada, era de una empresa privada, y ahora pasó a ser... Eh, estatal El gobierno de Gerardo Morales se hizo eh, cargo digamos de esto y ahora viene todo el conflicto porque ellos dicen que esta es la pesada herencia del, de la gestión anterior, que no invirtió, que no hizo ningún tipo de arreglos en las cañerías y en todo el sistema y que esos son los que generan estos cortes que vos decís y que se desperdicia agua y a la vez eh, no hay agua para nada. Solo hay aumento, hay agua digamos. para el tabaco y ayahu ay tarifazos digamos porque a todos nos llegaron boletos eh, irracionales sí. del agua así que... que el otro día me comenta y encima tenemos que soportar los cortes de agua Así es. Pues sabes que el otro día un amigo el popular Lalo Torres, quizás alguno lo conoce, eh, su papá trabaja eh van decir que lo echan después de esto el padre Esos no este... digo los nombres este trabaja en recursos hídricos de la provincia y me decía que las empresas hasta bacalera de gf les cobran dos pesos de agua por hectárea por mes o sea imagínate la cantidad de hectáreas o sea que nosotros terminamos pagando mucho más que, que esto sinvergüenza que nos sacan siempre Toda la plata que, la poca plata que tenemos y como no tenemos sueldos de 83 mil pesos No podemos pagar el agua ¿Cómo puede ser que se queje de un sueldo de 83 mil pesos? Yo estaría contento, ¿no? Así es y, el, y ligado también al problema del agua Está el problema de la tierra Así es Y esa es la siguiente nota Que no sé si el productor Hoy lo mono. tenemos el productor al monito Hoy eh, se está realizando una audiencia pública este De ordenamiento territorial En la provincia de Jujuy donde se va a tratar este la ley de bosques nativos en la cual este diferentes organizaciones en este momento están ahí y están repudiando eh, el accionar del gobierno que no los ha llamado a, a esta instancia, no se está creando una ley y los que son partícipes de los bosques nativos, los que viven ahí, los que los pequeños productores, este no fueron llamados y entonces bueno, ahora vamos a hablar este en este momento con Rocío Núñez, ella pertenece a Tierra Fértil, que nos va a estar comentando un poco de qué se trata esta ley de bosque y bueno qué es lo que eso están respudiando. Buenos días, Rocío, ¿nos estás escuchando? Buenos días, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, te llamamos bueno para consultar por la audiencia pública de hoy eh, de este reordenamiento de tierras y más o menos en qué consiste la ley de bosques. Eh, sí, ¿qué tal? Mira, en este momento se está haciendo la audiencia pública por la actualización del plan de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Jujuy, eh, que está, digamos, que, lo determina, que, que las provincias lo realizan, lo determina la ley 26.381, que es la ley nacional de bosques nativos, ¿no? Eh, nosotros tenemos actualmente en vigencia en Jujuy un plan de ordenamiento de bosques que se realizó de manera no participativa, en consulta, en el año 2008, y fue aprobado por el decreto en el año 2011, por pues, el gobierno anterior. Eh, bueno, en este plan ¿no? de ordenamiento, en todos los planes de ordenamiento que disponen que se hagan en las provincias, en función de la ley de bosque nacional, se sonifica, en función de criterios de sustentabilidad y conservación, las zonas de bosque no de las provincias. En ese sentido, se, se determina qué zonas pueden ser desmontadas y qué zonas deberían conservarse en el, el bosque totalmente. Bueno, y hay una situación interminable en la que se puede conservar, pero hacer algunos tipos de uso, como ganadería silvopastoril y otros, ¿no? Bien. En función de esto eso, eh, gran parte del departamento de Santa Bárbara, que es donde donde residen y viven las familias campesinas que conforman la organización de Arrasate, en la que yo estoy participando, ¿no? Eh, esa zona de bosques de Chaco, en la provincia de Jujuy, quedaron pintadas de verde, digamos, quedaron en la categoría que pueden ser, se puede permitir el cambio de uso del suelo. Eso nos generó un montón de conflictos, no solo eso, digamos, los conflictos, se eh, eh, existían intereses, digamos, antes de la que se genere la ley nacional de bosques y se obligue a, a tonificar los bosques, existían del la provincia de intereses de que toda esa zona se desmonte para producción cojera. Esta, toda esta gran área es habitada desde hace tres o cuatro generaciones por familias campesinas, ¿no? criollas que hacen ganadería y algunas comunidades indígenas también. El problema de eso es que la gran cantidad de estas familias no posee títulos de propiedad de la tierra, pero sí son poseedores más de 20 añales, ¿no?, porque tienen generaciones viviendo ahí. Que lo que está pasando, como en un montón de lados de la Argentina, sean titulares registrales con intención de de, de, so, de forestar y producir hojas y bueno, en función de, de estos conflictos, con que se genera de alguna manera, se consigue la ley de bosques a nivel nacional, lo que pasa es que cuando las provincias hacen su aplicación vuelven a distorsionar el espíritu de la ley y de alguna manera encubren eh, los planes que existían, ¿no? los planes los destinos agroeconómicos de distintas zonas de la provincia sin consultar nuevamente a las familias que viven ahí, sin tener en cuenta estas otras formas de vida. Bueno, ahora nos encontramos en esta instancia de reactualización, que la tienen que hacer cada cinco años, y bueno, como organización estamos acá presentes, varios compañeros van a, a, se escribieron para hablar, porque nuevamente no, no se tuvo en cuenta, ¿no?, la consulta a las familias campesinas que viven en las áreas que va posiblemente sean afectadas con pedidos de cambio de, de uso del suelo, ¿no? Bueno, en eso estamos, es decir, no, no no vamos a convalidar este nuevo plan porque nuevamente no se han hecho las reuniones y la participación que consideramos adecuada para que se escuche la voz de la de todos los que habitan la provincia de Jujuy y sobre todo las zonas boscosas, ¿no? Rocío, ¿nos podrías comentar en este contexto donde se está realizando la audiencia pública cuál es el modo de participación que tienen, están pudiendo tener las palabras las diferentes organizaciones las diferentes familias que habitan en estos bosques y, o Mira, los pequeños eh, agropecuarios o agroproductivos eh, El modo de participación en este momento es la audiencia pública para ya, digamos dar, para, para escuchar digamos la, las opiniones con respecto a un plan que ya está elaborado, ¿no? Nosotros consideramos que eso no es pertinente. Si bien esta vuelta, la provincia realizó distintas reuniones durante la elaboración técnica del plan, muchas de ellas fueron en, en la ciudad de Jujuy y alrededores, ¿no? Pero bueno, no, ninguna de ellas se dispuso en la localidad de palmasola en el ninguna de las zonas estas donde viven muchas de las familias que estarían en zona boscosa afectada, ¿no? Entonces, es como que se llega a esta instancia, a una audiencia para convalidar un plan que ya está hecho, en la capital jujeña, donde, bueno, se pudieron trasladar algunas de las familias, pero no es representativo, gran parte de la población ni sabe que se está produciendo esto, ¿no? Y, y también en la instancia de inscripción fue bastante complicada, porque, bueno, estamos a 160 kilómetros, la capital jujeña de, de donde queda Palma Entonces, como había que inscribirse acá en la capital jujeña, bueno, se inscribieron que un par de personas, claro. O sea, estos mecanismos, ¿no?, que son, han sido un poco mejor que la otra vez, que directamente no hubo, ¿no?, ningún mecanismo de participación, pero bueno, consideramos que no son suficientes, ¿no? Y, y de cualquier manera, esta instancia no es una instancia de debate, uno va y expone, ¿no?, los argumentos, como no son vinculantes a las instancias de las audiencias públicas, bueno, veremos qué pasa, si, si, lo, si nuestros pedidos son tomados, y si, si son incorporados o, o no, porque eso también puede suceder, ¿no? De cualquier manera, nosotros lo nos vamos a exigir que haya una información, digamos, nuestro pedido va a ser que se habilite la información para que sea realmente pública, porque... Desde el documento que ellos presentan no se puede saber exactamente cuánto se desmontó, bien qué se prevé hacer, ¿no? Y solamente se tiene en cuenta la voz de los cifrales registrales de las tierras, negando la existencia del de montón de familias campesinas que viven y no tienen los títulos, ¿no? Eh, ocultando de alguna manera una situación conflictiva. Y por otro lado que la participación tiene que estar en la instancia de la elaboración del plan, ¿no? y teniendo realmente una participación con una calidad que permita eh, que la voz de las familias que se en las formas que hacen eh, el uso de los bosques, no porque de hecho uno de los criterios de zonificación, el criterio 10 de sustentabilidad para hacer la zonificación, es la valoración que le dan las poblaciones campesinas e indígenas al monte. Y creo que esa es la que menos eh, han tenido en cuenta durante toda la elaboración, ¿no? o por lo menos no así con las familias, de la zona chaqueña de Jujuy, eh, que pertenecen a la organización, incluso a las que no pertenecen, ¿no? No, no, directamente no ha habido instancias de participación con Ro nosotros. Rocío, ¿se ha presentado alguna medida judicial para frenar este, este desmonte indiscriminado ahí en palmasola Sí, nosotros digamos llegamos a, a manejar el tema de la ley de bosques porque cuando empezaron a tener conflicto varias familias de la organización, entre las estrategias posibles para defender la tierra, ¿no?, apareció, digamos, la ley de bosques que hacía poquito que estaba en vigencia y que nos dio como un paraguas legal para también accionar por ahí amparos ambientales, ¿no?, que no eran directamente en favor de defender la tierra campesina, pero de alguna manera defendiendo el bosque, defendiendo el monte, pudimos hacer defensa también de las posiciones familiares, ¿no? Eh, entonces en este sentido tenemos una, presentamos dos amparos ¿no? un, un primer amparo en relación a un caso concreto de unas familias que vivían en una cinta que Ese amparo tuvo un, un, una resolución favorable en primera instancia acá en la provincia Donde se, se, realmente el juez de primera instancia dijo que estaban mal dadas los permisos de desmonte Que no se había eh, relevado bien toda la zona que se había autorizado a desmontar y que intentaba controlar un poco las fumigaciones, porque ese es el otro tema que viene atrás de los desmontes, ¿no?, y el cultivo de soja, las fumigaciones aéreas y, y las cercanías de estas fumigaciones a las fuentes de agua y a las viviendas de las familias, ¿no? Ese paro que se da en la primera instancia, que eh, detuvo los desmontes en esa cinta por todos estos años, fue, eh, digamos, fue, ¿cómo se dice?, recusado, digamos, al, al, al Tribunal Superior de Jujuy, donde se da vuelta el fallo, ¿no? dándole dándole vigencia a las autorizaciones en el monte y sacándole, eh, de, digamos, dejando de, de dejar firme la sentencia, no le quitó la firmeza a la sentencia. Por eso las familias recurren a la Corte Suprema y ahora está salió un dictamen, no no el fallo, pero el dictamen de la Corte Suprema, de que el primer fallo que daba, daba digamos la razón a las familias, es el que debería estar vigente, así que bueno, ahí estamos en esa pelea. Los poderes son bastante fuertes en ese sentido, así que es como una pelea mano a mano. Y el segundo amparo se presentó un poquito después, ya estoy que se, se revisen todos los periodos del que tenían en el departamento de Santa Bárbara, el segundo amparo se en 2010, ¿no? Y este se logró tener en vigencia durante un año, pero las presiones fueron tan fuertes que se cayó, no no prosperó. Cuando estuvo en vigencia ese amparo para todo el departamento de Santa Bárbara, salía la luz la gran cantidad de hectáreas de, desmo de desmontes pedidos, ¿no?, que tenían distintas empresas agropecuarias grandes y empresarios, ¿no?, L locales y, y salteños y, bueno, y de otros lugares también. Eh, la verdad que es alarmante, muchos de esos desmontes cuando cayó el amparo se hicieron, hay crambles de montes y cortinas de monte quemados con Palma Zona, y el, el mayor problema es que no se puede saber si, si siquiera están aprobados, ¿no? porque también hay mucho desmonte ilegal, mucha quema, entonces es un tema bastante preocupante y que avanza muy rápidamente, ¿no? uh -huh. eh, así que bueno, en eso estamos. Rocío, y en relación a esto último que comentás, ¿cuáles serían las consecuencias más graves de... Eh teniendo en cuenta que hay zonas protegidas, ¿no?, de, de todo lo que sería este desmonte y las consecuencias, ¿no?, de este planificación. Sí, bueno, las consecuencias más graves en relación a las familias que viven que viven es que, bueno, pierden gran parte de las zonas de pastoreo sino directamente las zonas donde residen en primera instancia, ¿no? O sea, uh -huh. son familias campesinas ganaderas que crían ganado a monte abierto, entonces el ganado se desplaza muchos kilómetros para cubrir su alimentación, entonces de esta manera empiezan, pierden el sustento principal, ¿no? porque el ganado pierde alimento y ahí ya deja de, de ser una eh, explotación económica rentable. Eso por un lado. En segunda instancia empieza después los cultivos, ahí tenemos que los problemas de, de salud empiezan a afectar a las familias, que hemos tenido ya casos, de familias que empiezan a surgir alergias, intoxicaciones, animales que se empiezan a intoxicar, porque esta zona no tiene agua potable, la mayoría de los parajes rurales de Palma sola. Entonces, bueno, la gente se proveía de agua, de los arroz, entonces ahora, ahora hubo que empezar a hacer pozos y a buscar otras alternativas, porque eh, las fuentes de agua se han empezado a contaminar. Y por otro lado, estamos viendo todos estos años una gran pérdida de animales, ¿no? Animales del monte. Hay eh, cada vez menos eh, chanchos de monte, eh, vemos una migración impresionante de aves que antes comían del monte y ahora se bajan a las pocas plantas frutales de las familias, ¿no? Es como que se está viendo un desbarajuste ecológico muy fuerte. Y, y bueno, por otro lado, lo que nos dan todas las familias es que se incrementan los vientos fuertes, se arman como unas rapas de vientos huracanados que antes no eran comunes, ¿no? O sea, se está sintiendo hace un cambio en el clima importante. Así que, bueno, eh, y, bueno, esa es entre las que eh, ya se sienten, ¿no? Después uh -huh. está el temor, porque Palmazón es una zona que tuvo dos aliviones en su historia muy grandes, uno en el 84 y otra en el 2001. En el 2001 eh, hubo grandes pérdidas de vidas humanas, porque, bueno, yo en una zona... Se ha estudiado que es eh, geológicamente frágil, ¿no? Entonces, el arroyo Santa Rita, en sus crecidas, a veces, arrastra todo, y se el barro, bueno, es complicado. Entonces, con mucha más razón, consideramos que desmontar en zonas eh, que geológicamente son frágiles y que tuvieron eh, este tipo de episodios, es como una locura, ¿no?, para los habitantes del lugar. Así que, bueno, se suman varias cuestiones, uh -huh. varias cuestiones rocío y cuáles son eh, las próximas medidas o la, lo, el ánimo que tienen los lo, bueno los productores y los campesinos de a, a raíz bueno también de esta audiencia pública y cuál que seguiría después de esto y eh, bueno por lo pronto eh, vinimos acá con, con los oradores van a manifestar su, su, que, que no validamos este proceso de consulta que se hizo de vuelta de manera restringida y con una calidad de participación que no permite exponer eh, ni, ni que ellos tengan ganas de contemplar otros usos del monte ¿no? eso por un lado y después, eh, bueno nosotros allá al territorio territorio seguimos haciendo acciones concretas para evitar los desmontes las familias se están organizadas en tierra fuerte, desde ahí tenemos distintas áreas, ¿no? en la área de tierra del territorio estamos haciendo ya hace años un coordinamiento de las familias poseedoras que hay y bueno, hemos conseguido este año que el municipio de Palma Zola genere, digamos, a prueba una ordenanza municipal declarando palmasola Sola como área campesina. Pues, estamos generando por todos los medios, digamos, posibles de herramientas, tanto legales, ¿no?, tanto ahí en el municipio, como peleando en estas instancias judiciales y demás. Así como, bueno, en el territorio también tenemos otras áreas de producción, de, de jóvenes, y desde ahí, bueno, se gestionan proyectos y se trata de que las familias se empoderen y, bueno, mejorar los proyectos productivos que hay, ¿no? Y tratar de, de, de que las familias mantengan el arraigo rural, porque la única manera de defender también es, bueno, básicamente la más fuerte es estando en el lugar y haciendo acciones ahí, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, qué, qué, qué pasa con el plan de bosque, pero, bueno, es una pata más, ¿no? Nosotros más allá de que sea cual sea el plan que ellos aprueben, nosotros seguiremos, digamos, haciendo el tema especial, manifestándonos y, y hasta que nos escuchen, ¿no? Y que se, se contemplen las otras formas de vida que en los espacios geográficos, ¿no? no que aplasten, nos aplasten y nos lleven por encima, claro. como vienen haciendo. Bueno, Rocío, eh, agradecemos el contacto, seguramente vamos a estar charlando en otro momento, o, o charlando después de que termine esta audiencia, cuáles son este, las expectativas, cómo va a seguir esta lucha, no porque este va, va a continuar y hay que resistir. Sí, sí, sí, seguro, nosotros después Bueno, tendremos las asambleas, las reunir y veremos qué acciones, según lo que suceda, vamos a seguir. Así que estamos encantados de que podamos mantener contacto, así difundimos, porque gran parte de la de, de las acciones se sostienen por institución porque se involucren otras personas, ¿no?, que por ahí son desparramadas como Argentina, pero bueno, todo el apoyo sigue de suma, y, y visibilizar estos conceptos hace que también se pongan las pilas del otro lado y, y nos, nos, nos embolan, ¿no?, de una manera bueno muchísimas gracias que tengas muy buenos días bueno muchas gracias a ustedes también y un saludo a todos hasta luego bien señores ahí pasaba rocío núñez de tierra fértil de tierra fértil perdón que nos comentaba bueno la situación hoy ¿no? se está llevando a cabo la audiencia pública por la ley de bosque y bueno este de las diferentes comunidades los diferentes sectores los campesinos estaban repudiando no haber sido convocados no a esta nueva ley Y bueno también eh, ahí rocío aprovechaba para contarnos la, las denuncias que están teniendo por, este, la, por deforestación, la deforestación, ¿no? Allá por la en de, de terrenos, eh, y bueno, es una zona bastante... Eh, Grande y con zonas eh, protegidas, digamos son zonas forestales que están protegidas, son áreas eh, que si se pierde eso es como muy grave eh, a nivel medio ambiente. Una de las cosas que mencionaba Rocío era la migración de pájaros y eso lo estamos viendo acá en, en San Salvador de Jujuy donde se ven muchos tucanes. Eh, a raíz bueno de este conflicto y de la deforestación, más sumado al conflicto en Calilegua con las petroleras, se ven muchos animalitos y muchos pájaros eh, exóticos o qué sé yo, de zonas eh, de zonas más tropicales que los valles jujeños, se los ve acá en la, en, en la ciudad. Así es, y bueno, y también lo que decía Rocío, ¿no? Este se da estas pequeñas tala de árboles, o se deforesta para plantar soja, no teniendo en cuenta que en esas tierras también viven comunidades que Eh, son cuatro generaciones, como decía Rocío, así que bueno, hay toda una situación, seguramente este vamos a seguir en contacto con Rocío, con eh, la organización Tierra Fértil, para que nos siga comentando cómo continúa esta situación. Así es, y ahora vamos a un corte musical, Panchito. Marchando junto a mí Y así verás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 ja pom